¡Que miran! Sábelo bien Que si te fueras ahorita Eres mi parte bonita Yo no sabría vivir Lo nuevo de Lía Cruzet Una, ¡Una miradita! miradita. Si no lo compran, no la miren. Lía Cruzet ya en tu disquería.